Mi clase durante muchos años en Trelew, mm -hmm. una hora 40. Di muchos años clase en Comodoro Rivadavia. Estoy por volver a Comodoro, 2 horas. Que sentía como lo que eso es sí, palabra generalmente mal utilizada contemporáneamente, libertad. ¿Qué? Un tiempo mío para lo que yo quiera que generalmente es leer Y al mismo tiempo, para los que no somos millonarios, no nos podemos permitir tomar un avión por día solo para tener dos horas libres para leer, uh -huh. decimos, pero, pero nada nada me impide. No, necesito un avión. claro Y al mismo tiempo se ve que en un punto, sí. Por lo tanto, el asunto no es ni ser apocalíptico ni ser integrado, sino cada cual medir qué necesita de eso, qué, en qué sentido le viene bien uh -huh. y en qué sentido le está complicando la vida. Lo que se gana es muchísimo... Los, es evidente, las ventajas son enormes, son evidentes, o creo que son notorias, la posibilidad de preguntarse qué se pierde en lo que se gana y que eso no implique desistir de lo que se gana, ni, no no, no, no por qué al optar. Al menos ser concierto de lo que estás perdiendo y sí. tomar decisiones, sí. o sea,